Se salió del rancho en busca del dinero Pa casi ganado no dejaba ni un peso. Contado en su caballo pensaba sereno. Se fue para el otro lado y se perdió por un buen tiempo. Su familia lloraba y su madre no sabía ni siquiera dónde andaba ni dónde acabaría. Un día se viene en el rancho un carro bonito y de lujo. En el volante un plebe con los vidrios muy oscuros. En un cocalito vio sentado una señora. Allá se le notaba la pobreza en su ropa. Cuando llegó un chaval alegre, dijo muy sonriente: Señor, ¿por qué está triste? No ve que su hijo vino a verle. Dijo: Baje los regalos para mi señora madre. Maten un par de becerros porque quiero festejarme. Madre, ¿dónde está mi viejo que lo no quiero saludar? Dijo: Allá por los caballos, muy cerquitas del corral. Ulises, así es copa Kevin y puro pa adelante viejón. Se fue breve corriendo y ya no aguantaba las canas. Espera que el viejito de veras lo extrañaba cuando llegó al corral. tal cosa Su viejito enterrado Y una corona de rosa Le dijo su madre Tu padre se nos fue Se murió en el trabajo Y trabajador siempre fue Pidió de petición Su entierro aquí en el rancho Y si volvía a su hijo Nomás fuera a visitarlo La banda zona fuerte Y ya casi una semana Y en De aquella tumba triste, el muchacho lloraba. Recordando triste al viejo, dicen lo han visto tomando. Si no lo miran contento, es porque el viejo siempre lo anda recordando.